y nosotros estamos deseosos de que nos acompañe el Congreso de la Nación en este y en otros temas. En este más que en cualquier otro porque es facultad constitucional. La propuesta nuestra es que acceder al crédito como dice la etimología de la palabra, volver a ser creíble para que alguien nos preste y confíe en nosotros porque nosotros con ese préstamo y con esa confianza lo vamos a transformar en eso y más frutos. No es una cuestión de tiempos, de extorsión, el 14 de abril, no lo vean desde ese lugar. Veanlo desde el lugar de no podemos seguir engañándonos como sociedad dejemos esto atrás para cantar con los coyotes todo lo que necesito tengo a mis pulmones respirando azul clarito la altura que escuchamos escuchábamos la palabra eh, de Pratt Gay el ministro de Hacienda y Finanzas que hoy fue a atender al Congreso de la Nación el acuerdo con los fondos buitre ¿no? este, y la verdad es que estuvimos viendo ahí un contrapunto quizás de los más interesantes que hubo en el día estuvo Carlos Heller discutiendo obviamente con el ministro de Hacienda y Finanzas pero también el ex ministro de Economía Axel Kicillof y se cruzaron bastante duro. Creo que lo podemos saludar, está en línea. Axel Quisilos ¿cómo va? Roberto Caballero te saluda de Radio El Plata. ¿Cómo andas, Roberto? Buenas noches. Bien, ahí estábamos viendo recién el cruce con, con Pratt gray eh, que bueno, después no te dejó hablar mucho, ¿no? Creo que querías contestar, digamos, a, la, a, los, a las presentaciones que le había hecho y no, no te dejó hablar. ¿Qué, ¿Qué le hubieras contestado? No vamos, vamos desde el principio, dale, la verdad es que sí que fue bastante desagradable la actitud que tuvieron este todo empezó con que alguien me menciona al principio yo pido la palabra porque al ser mencionado se supone en la cámara que te pueden dejar hablar y al minuto me cortan, después mm. me dejaron ahí en la lista este como digamos hasta que hasta que me tocó y cuando me tocó yo la verdad que no le hice ninguna acusación personal ni le hice vos oh, ¿no es que qué? mirá que había había bastante espacio para para hacerlo pero no y por eso me hizo acordar un poco al, al discurso de de Macri ¿no? Uh -huh. eh, en términos de que la verdad que fue una sesión interesante fue una reunión interesante porque ayer a las siete de la tarde más o menos tuvimos acceso por primera vez al proyecto de ley y a los 20 y pico de anexos que son acuerdos firmados con los con los fondos buitre eh, y bueno es un material complejo y es un material que suscita yo, yo de hecho me había quedado eh, porque la reunión fue de mañana me había quedado trabajándolo hasta tarde a la noche mirándolo hoy la verdad que no es que suscita este interés y que, que que simplemente uno puede decir voy a reflexionar, la verdad que hay cosas muy, uh -huh. pero muy muy muy polémicas, muy muy este eh, cuestionables que vienen a eh, a verificar algo que, que yo venía diciendo y que por lo que decían los diarios era era este era un poco la la situación Que es que la negociación fue tal como se la vio, una negociación así express, con una especie de desesperación por cerrar el acuerdo, uh -huh. y obviamente si uno está negociando cualquier cosa en la vida, este, y, y se apura, y se muestra por decirlo así desesperado, no no va a conseguir muy buen resultado uh -huh. de la negociación, yo creo, yo le planteé eso, de hecho le planteé que, que la negociación era floja, ¿no? Uh -huh. No culpé por eso a los funcionarios este, intervinientes, porque creo que hubo una orden política de Macri de cerrar esto a toda costa. Claro. Y, y bueno, y el resultado lo tenemos a la vista. La verdad que eh, se hicieron muchísimas preguntas de parte de nuestro bloque, de parte que lo habíamos trabajado temprano, de parte de otros bloques también, y no hubo una sola respuesta. La mm -hmm. verdad que no hubo una sola respuesta eh, mm -hmm. a las cuestiones técnicas o a las cosas que uno uh -huh. pudiera, pudiera este tener, tener dudas a ver si se había analizado a fondo, no hubo respuesta, eso fue muy muy flojo y bueno yo creo, yo le atribuyo a eso la, la descarga de la Plat tipo tipo este Macri diciendo bueno pero ustedes pero vos pero sí sí sí un, un trepoteo sí este... pero una cosa medio infantil también yo sé uh -huh. que Este, probablemente en los medios oficialistas les guste decir Yo pedí después derecho a contestarle las, las tonterías que había dicho Las tonterías y mentiras que había dicho Y no me dieron de nuevo la palabra y terminó la sesión uh -huh. Todo eso en el marco de cuánto diálogo que hay, cómo ahora discutimos él, él aprovecha Se ve que yo lo tenía preparado porque sí. se esperaba se esperaba que yo hiciera un análisis Y, y el acuerdo es flojo, esa es la verdad, y la verdad que todos queremos que, que este tema se resuelva del mejor modo posible, eh, no hay una cuestión, digamos, ni dogmática, de hecho, se vio porque justamente lo que él me mendigaba, ¿no?, por el acuerdo del Club de París, yo igual quiero decirlo claramente para que prague se lo meta en la cabeza. Una cosa es ir y negociar con 19 ministros de Economía de Europa, uh -huh. y otra cosa con estos fondos este rapiñeros con lo que estuvieron negociando ellos y yo lo he denominado una capitulación una rendición no es que se acordó algo más o menos le dimos todo lo que pedían mm. en el caso de MnL creo que más que lo que esperaban porque ha manejado los tiempos sabes que se había cerrado con todos MnL el de Singer siguió presionando y entonces hay un acuerdo especial para Paul Singer, especial para Singer, sí sí esto se podría llamar la ley Singer que es el más belicoso digamos el que sí, hace sido más Dale agresivo Singer y y JP Morgan porque uh -huh. este es el otro aspecto que no que no que, que muchas veces no se ve que es que la operación es doble uh -huh. y esto también se les preguntó y también fue objeto de preocupación y tampoco hubo respuesta claro. ellos pretenden pagarle a los buitres en efectivo y para hacerlo van a tomar deuda la deuda que van a tomar la van a tomar en el mercado Este, en el mercado no, a través de una serie de bancos intermediarios que sí. o sea, son JP Morgan, HBC bueno, esta lista de bancos y UBS, digamos los bancos lo de siempre sí, sí, sí. pagando comisiones pagando este, la diferencia de precio entre la venta del bono y la cotización del bono y bueno, estas son cosas que no están explicitadas, la ley los autoriza a emitir deuda la ley los autoriza a emitir deuda por por un volumen mucho mucho mayor y de lo que parece ser el acuerdo con lo cual también es una especie de cheque en blanco claro, claro de otros puntos es que tampoco tuvieron explicaciones es por ejemplo a nadie nadie de los que están ahí algo a esos bonistas italianos que también es todo una, un largo capítulo de la cuestión eh, pero a Singer se le va a pagar los abogados yo creo que son doscientos y pico millones de dólares de pago de los abogados de Singer ¿Nosotros le no vamos a pagar al abogado de Singer? 235 sí, que, que Por otro lado, ese grupo de Singer son abogados porque son buitres, los buitres son grupos de abogados que claro. buscan en esta falla del sistema Ahora, para conseguir... te, te una pregunta Ezer, y en relación a, a lo que estabas comentando vos y a lo que escuché hoy en el, en el debate en el Congreso A ver, más allá de, del acuerdo, más allá de la letra chica del acuerdo, más allá de, de lo favorable o lo desfavorable que sea según lo ha planteado Prat-Gay ¿Esto inhabilita a que cualquier otro juez después haga lo mismo que hizo Griesa con otros tipos que han quedado afuera? ¿O mismo aquellos que ya habían entrado en el canje, ese famoso 92 casi 93%, puedan volver a pedir este tipo de acuerdo? O sea, ¿cierra o abre la crisis de la deuda? Y bueno, se le hizo esa pregunta, estaba todo el equipo económico, los abogados, se lo planteó no solo nuestro blog, sino no yo... Carlos Heller lo planteó muy bien. Acá, acá te saluda, eh, Carlos Heller está en la. Está ¿Cómo en la... Axel, ¿qué tal? ¿Cómo andas, Carlos? Muy bien. No solo eso, sino que eh, la respuesta fue insólita. Entre otras tantas perlitas, yo sé que ahora en los programas de televisión van a estar Pratt Gay eh, lo cruzó al ministro. Ahora tengo alguna algo más que decir sobre eso Vos me mm. como un descargo, pero la verdad que son las mismas muletillas que han usado. Es la agenda de Clarín de de lo que presuntamente el gobierno no hizo, uh -huh. eh, pero eh, yo yo creo que la respuesta a esa fue fue para, para enmarcar que le preguntamos a toda la primera plana del equipo económico, eh, ¿no pensaron ustedes que después de esto en, en los restantes, los que ya entraron al cáncer, pueden reclamar? Y dice, Carlos, corregime si no es así, creo que sí. fue este Caputo, el secretario de Finanzas, yo creo que no yo creo, dijo, es una cuestión de fe eh, yo creo que no después prat dijo, bueno, ante la preocupación lo vamos a analizar, aunque lo nosotros creemos más. que no sí, sí una cosa de, eh, vos mirás que ca cualquier cálculo da suma de 200, 300 mil millones de dólares sí. si prosperara una denuncia eh, que un poco creo que más allá de la cuestión legal y, y todo lo que uno pueda discutir de de los tribunales norteamericanos la situación sería esta nosotros conseguimos que el 93% aceptaran el canje favorable para la Argentina diciéndoles mira lo que yo te pago a vos es lo máximo que voy a pagar después no va a venir otro y le voy a pagar más que es una condición para que ellos este, para que ellos acepten ahora si el gobierno de Macri por la desesperación de arreglar con los fondos buitres levanta eh, la ley cerrojo, estamos en una situación donde el, el acreedor se puede sentir estafado más ¿no? allá de, de todo, porque como país y la continuidad jurídica de nuestro Estado le habíamos prometido, y tuvimos la ventaja de hacerlo, que, y lo hicimos a través de una ley del Congreso. Claro, ahora se, se quita esta ley del Congreso y se paga diez veces más. Había una ley que lo beneficiaba y ahora va a haber otra que lo va a perjudicar. Claro, pero además eran las condiciones bajo las cuales aceptó el cambio. Claro, claro. Este, entonces es como un cambio de condiciones, este, lo explicaba bien Carlos, este, y, y bueno, y después podremos ahondar mucho más. Nosotros creo que hemos sido bastante respetuosos y también cuidadosos y prudentes, porque tampoco uno quiere dar argumentos ni nada parecido como si... Pero bueno, en el Congreso y en el marco de tomar esta decisión, ese es un factor no menor, es central, y yo creo que no está cubierto y el equipo económico va a exponer esto y es como que dijera ah, no se me había ocurrido, mm. no es buena idea. Sí. Cuando estuvimos tanto hablando de la cláusula Rufo, de los riesgos legales, y no es que esto no tenga solución, tiene una solución sencilla, lo que pasa es que pagarle los mismos términos que a los otros bonistas, que hoy uno podría este podría llegar a una propuesta que es bastante bastante beneficiosa para los buitres teniendo en cuenta lo que ellos pagaron por los títulos se los compraron a precio y... claro y sería también una solución menos onerosa para los argentinos ¿no? digo me imagino que si aceptaran eh, lo mismo que aceptaron el lo, 10% lo otro que me parece que lo puso un poco nervioso pero hay, eh, entre entre lo que estábamos planteando y que yo precisamente dije es que me parecía que como tantas otras veces son pues, argentina están armando una especie de, de puesta en escena uh -huh. que es bastante de, de psicópata, ¿no? Es como una cosa extorsiva y, y de generar miedo eh, donde dicen, bueno, más o menos que si no se firma rapidito el acuerdo este Argentina va a caer en un montón de desgracias, por un lado uh -huh. eso ya lo vivimos y después que si lo, si lo firma se van a abrir las puertas del endeudamiento Este, y va a haber eh, una afluencia de capitales, un ingreso de plata enorme que va a llegar a, digamos, a todas las capas sociales, a todas las provincias, sí. se va a usar para obras. Yo, si uno repasa los diarios de la época este, del megacanje, por ejemplo, sí. era lo mismo, ¿eh? sí, sí, decían sí. lo mismo. Decían, miren, eh, creo que ocurrió en el Senado, que en el Senado... Había dudas, había discusiones, dijeron, no, no, no, esto va a ser, este, la verdad, el paraíso. Y no pasó. Se en Y eh, después llegó el 2001. Digo, claro, por eso, como resultado, de esta maniobra es sobre endeudamiento. Había cuestiones de magnitud muy importantes, porque también uno se pregunta, le preguntamos si a qué tasa, no dijeron nada, uh -huh. aunque sí revelaron que están negociando ya con los bancos, que tienen tres bonos diseñados, es decir que yo creo que esta es una operación de endeudamiento que sí, vale la pena repasar la manita uh -huh. pero dijo man... Axel sí. porque dijo el siete y medio es una tasa bajísima porque el gobierno anterior nunca había conseguido una tasa como esa es decir que ah, creo es, que verdad, dio, verdad, dio verdad, una sí, pista no, de la tasa no presté atención o me quise olvidar porque uh -huh. la verdad que si hoy vas a ver cuánto está la deuda de argentina está eso, sin claro. darle a los buitres Así para es. que entonces nos vamos a endeudar en 20.000 millones, 15.000, mil para pagarle a los buitres, para después conseguir más plata, si es que hay, a la misma tasa que está hoy. Mm. O sea que creo que por eso... Y ahí tiró una amenaza, idea. y ahí tira una amenaza, porque viste, dijo, textual creo, necesitamos endeud poder endeudarnos para suavizar el ajuste, porque sin financiamiento el ajuste necesariamente va a ser mayor. Sí, exactamente. Eso también, también fue un planteo que me parece que los puso nerviosos, porque además están con esto trabajando sobre diferentes legisladores y diferentes grupos diciéndole bueno miren si no hacen esto se viene el ajuste y si lo hacen va a haber plata o sea que es más o menos más o menos la vida o la muerte y tratando de responsabilizar también al Congreso que si no se firma esto que tan rápidamente han acordado y digo de lo mismo el acuerdo eh, mi opinión es que fue rápido porque la posición de Argentina era muy pero muy propensa a cerrar. Claro, sí, si vos eh, le das todo lo que te piden generalmente los sí, tratos sí, se cierran rápido. Es difícil que te reclamen. Claro. Y... Lo tengo a Diego con hombre que te quieras una consultita. Sí. Eh, en función de eso, de esto, diputado, eh, podemos eh, eh, esperar entonces que ustedes van a votar en contra. Está definido esto. No, eh, nosotros hemos esperado a que presentaran el proyecto, el proyecto está en discusión, eso también lo planteó el jefe de nuestro bloque Héctor Recalde, que dijo, yo no quiero creer que esa fecha el 14 de abril es un, una fecha que se le está imponiendo al Congreso para sus discusiones. Uh -huh. Este, dijeron no de ninguna manera, ¿no? Eh, pero o sea que que aparentemente habría posibilidades De, de discutir la ley y de discutir los acuerdos que es lo que deberían hacer porque las operaciones de deuda las define el Congreso de la Nación y esto también me, me hace acordar a todo este tipo de, de, de elementos que enturbian un poco la comprensión de lo que me parece que muchos argentinos vemos que está pasando quienes estamos en la política o en la economía y quienes no es que uno observa que este... Este gobierno de Macri que dice que va con esto a generar una bonanza increíble, mientras tanto vemos cómo se suceden los despidos, aumentan los precios, el tipo de cambio está en una situación inestable, uh -huh. eh, las reservas que había dicho Pratiay, que iban a engrosarse en 20 mil millones de dólares, algo así en poco tiempo, este, no, no, no recibieron esa inyección. O sea que yo creo que estamos en ese marco y como poniendo eh, poniendo todo el tiempo, tratando de poner la culpa en, en el gobierno anterior de las cosas que ha provocado el gobierno de Macri. Por eso decía, eso me hace acordar también a la cuestión de bonadío ¿no? Porque yo yo miraba, hubo un par de notas estos días en los diarios, dos notas que quiero resaltar, bastante interesantes. Una creo que es de Pablo Huende, Otro no sé si no era de Marina del proyecto o de, del Estudio Bain, no sé. Sí. Pero en las dos se mencionaban dos operatorias que tienen que ver con el Banco Central. El Banco Central ha subido la tasa de interés muy fuerte, que es una medida que se toma en el marco en general de una fuga al dólar, ¿no? Uh -huh. Una corrida. Sí. Entonces subió la tasa de interés. Esa tasa de interés que está pagando el Banco Central ahora con las LEVAC, o sea, con una lo que le paga a los bancos, sí. Cuando los bancos le prestan es 38%. 38% no es una tasa de mercado, 38% es una tasa de política económica. Claro. Es altísima. Uh -huh. Ningún mercado está dando esas tasas, ningún mercado libre, digamos. Pero el Banco Central está pagando una tasa muy alta. Eh, yo no estoy de acuerdo con la política económica que está llevando adelante Macri, ni con la política monetaria, ni con la cambiaria. Ahora, lo que me hace acordar esto es a la, a la denuncia de Bonadio. Porque Bonadío lo que se está quejando, teóricamente, es que nosotros, este, el gobierno, el Banco Central, fijó una eh, un dólar futuro que no era el de mercado. Sí. Eh, y que eso trajo un perjuicio. Bueno, yo quiero decir que hoy el Banco Central tiene como más de 400 mil millones de pesos, 400 mil millones de pesos, eh, en back o sea, en este tipo de deudas. Y cuando sube la tasa, cada punto que sube la tasa, genera cuatro mil millones de pesos de pérdida por año, Ajá. ¿no? Entonces, ¿por qué me acuerdo de lo de Bonadio? Porque el gobierno de que está llevando adelante una política monetaria con el Banco Central que implica intervenir en el mercado, a diferencia de lo que habían dicho antes. Se están sí. vendiendo dólares, también se ha generado una bicicleta financiera era una nota de Pablo Buende me parece, que explicaba cómo hacer para ganar seguro el 10% en dólares en una bicicleta acá en la Argentina. Uh -huh. Estos son perjuicios que ocasiona la política que está llevando sí. adelante Macri. No creo que bueno, Bonadio lo cite Sturzenegger igual, ¿eh? me parece no, que, yo con que, vos, que con creo misma... ni, ni que Niquenegri o, o creo que Fotinedo le hagan una denuncia. Uh -huh. Pero, ¿por qué? Porque yo creo que ellos, digamos, que, que esto es política monetaria, es decir que... No es que sea ilegal hacerlo no, no, está en de las no esté ¿sí? mal sí, sí eh pero me parece que ese tipo de bombas de humo para distraer eh o esto de que hablando del club de París, que la verdad que el club de París fue una negociación todo lo que ha dicho sobre la negociación del club de París es mentira, no duró cuarenta y ocho horas, sino que llevó seis meses la participó Lorenzino, que era uh -huh. este, el ministro de Economía este, eh, anterior. anterior a mí, uh -huh. y me acompañó ahí junto con Cosentino, o se estuvo negociando en un tiempo muy largo, y tiene una particularidad del Club de París que es que tiene, yo lo expliqué en el momento, lo que pasa es que son estas cosas que pone Clarín y después ellos repiten como para tratar de, de endilgarte lo que ellos están haciendo, a mí me parece que ellos tienen un plan, el gobierno de Macri tiene un plan basado en el endeudamiento externo. Sí de la vuelta del Fondo Monetario Internacional, mientras tanto este yo creo que todo el mundo digamos la sociedad se va dando cuenta que ese plan basado en el endeudamiento en realidad no es un proyecto de país, no es un proyecto de país, uno empieza a ver un montón de medidas que, que bueno que que después aparecen como conflictos entre los diferentes ministerios pero eso no configura un proyecto de país Eh, excepto que sea bajar sueldos, pero me parece que eso no es un proyecto de país No. Tampoco. O sea, si es un proyecto de país, la verdad es bastante mezquino, ¿no? Sí, sí, y, y bueno, ya lo tuvimos, por eso yo creo, vuelvo al tema del megacanje, de nuevo aparecen los cantos de sirena, que sí. el endeudamiento externo va a traernos obra, eso también se lo planteé ahí al ministro. De los planteos que hubo, las preguntas, lo único que hubo es Vosak, se le no sé qué, Y tú no bueno, pero diputado, es, es algo que pasa habitualmente en el jardín de infantes donde va mi hijo menor. ¿no? Eh, diputado, yo quería preguntarle, usted recién hizo mención a que este es una, este acuerdo es un cheque en blanco. Eh, eh, ¿Está haciendo referencia a esta suerte de superpoderes que está pidiendo esta autorización que está pidiendo eh, por parte del Congreso para negociar con libertad eh, el bono y otras cuestiones? Claro, hay por un lado un, una autorización para tomar deuda por una cantidad indefinida, que sería como para cubrir el acuerdo. Sí. Eh, por otro lado... Que, hay que, el para, ¿no que, que, que el ministro confirmó en 15.000, ¿no es cierto? Que el ministro confirmó en 15.000 millones. Sí, tampoco. Eh, sí, cuando le hicieron 20.000 dijo no 15.000, los números que ponía él eran 18.000, el problema en total, y 11.000 lo que estaba ahora en juego, uh -huh. pero han pedido una autorización como para ir resolviendo, es una autorización de endeudamiento que eh, que no se puede dar así. Uh -huh. Y por otro lado creo que le, man, le marcó incluso Diego Bossio, que después generó otro enojo del ministro prat que cuando no tiene respuesta se ve que, que, que se dedica a, a esto, de, de tratar de embarrar la cancha, chicanear pero la verdad que este es un tema demasiado importante como para, siquiera podemos hablar un rato del Club de París de que fue un acuerdo que obtuvo una baja de tasas un alargamiento de plazos que no requería el Fondo Monetario Internacional ni un crédito del fondo es decir, todas las virtudes que tuvo pero me parece que de nuevo desvía de sí. distraerlo central, es que central que si vienen al Congreso de la Nación con un proyecto para cerrar eh, de esta manera con una capitulación ante los fondos buitres. Yo le dije también que se debe, debe, debe haber ofuscado, pero le dije la verdad que uno lee todos los diarios extranjeros de la época de Néstor Kirchner, 2005, y todos dicen, bueno, Argentina está este, o, eh, obligando a firmar a los fondos por, con pérdidas, digamos, le da a da Argentina claramente ese papel ahora uno lee toda la prensa internacional y dice ganó Singer sí bueno y yo la estaba leyendo gente el, el estaba Times. Con, con, conformando la victoria este de Paul Singer sobre Argentina y yo creo que bueno no no sé quiénes de, de ahí del congreso quieren formar parte de, de, de esa de esa situación me parece que hay que discutirlo más. Y... Sí. O sea que dos cosas. Yo estaba leyendo el Financial Times ayer y, y planteaba esto el diario el diario que se edita en Londres que Argentina va a ser el mayor tomador de deuda de los países en desarrollo. Esto no ocurría desde 1996, y lo hace con un tono bastante crítico. Y me acordé también de un diario que hace dos años se repartía en subtes en la calle, que era una copia consorna, ¿no? este, irónica, del diario Clarín, la tapa del diario Clarín, cuyo título principal es este, Paul Singer de derrota a la Argentina, ¿no? un eventual gobierno de Mauricio Macri, que creo que lo había destruido la Cámpora en su momento, y finalmente se, se concretó. No era chiste. No era chiste. En aquel momento no, no una no era ironía. No, miedo, no, no. <risa> era... ¿En qué te han convertido? No, no, era... es la etapa de Clarín de hoy, o sea, sí, ya está, digo, pasó el tiempo y finalmente aquello fue premonitorio, eh, y bueno, me parece que estamos en presencia de una pulseada brava, ¿no? Bueno, habrá que ver qué ocurre en el Congreso ahí, bueno, yo te quiero agradecer mucho Axel, sabemos que, que es tarde, que, que hace vida de familia, generalmente, a la noche, este, te, agrade sí. te agradecemos mucho que nos hayas atendido, y si te, te comprometo, digo, para seguir en este tema, va a seguir la discusión, Este, a ver si, si en otro momento podemos charlar a medida que vaya avanzando, parece? Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la comunicación, muchísima suerte con el programa que, que bueno, que es, eh, es una bocanada de aire siempre tener algún, algún programa que tenga una visión más amplia que lo que hoy uno ve cuando pasa los canales de los medios este, más, más concentrados. Mm, bueno, gracias, Excel. Abrazo grande. Bueno, no, es... Ahora vamos con el ex de Economía, diputado nacional por el Frente la victoria Axel Kicillof, hoy un duro cruce allí este, con Pratt gay pero creo que él explicando también que lo que ocurre acá de fondo es la letra chica, o no tan chica, de ese acuerdo, en un ratito vamos a estar analizando un poquito más con Carlos Heller, eh, que es en los hechos prácticamente dará la razón a los fondos buitres, a Paul Singer, y, y el prepoteo, Sí, incorrecto para un ministro de economía y finanzas alguien que aparte en general tiende o quiere o pretende mostrar que tiene buenos modales el prepoteo a un ex ministro Eh, que fue un, un ministro que negoció duramente con esos fondos buitres, que lo hizo defendiendo la soberanía nacional y que sin embargo hoy ese en, en, en el Congreso de la Nación intentó avasallarlo ¿no? y no le permitió ni siquiera después responder frente a los que fueron sus propias chicanas ¿no? como respondiéndole a una serie de grandes preguntas que le había hecho Kicillof. decime No, una parlita política el propio Diego Bossio en el marco del plenario el, Diego del Comité... el que se fue Exactamente, sí. eh, reconoció que tuvo una reunión reservada, privada, con el ministro para que le explique parte de este acuerdo que eh, hoy se hizo público y que expuso en el Congreso y que formó parte de esa agenda que el gobierno de Macri llevó adelante y que incluyó también al propio Massa y algunos de sus economistas y diputados, entre ellos Marco Lavaña, para generar acuerdos y encontrar el consenso necesario para avanzar en el trámite en el Congreso. Mirá.